Atención musiquitos, atención aprendices, ¿alguna vez llegarán donde estamos? Indio, indio, indio, indio, hasta todo lo vamos a dejar estar. ¡Vamos!